Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando llegue el auxilio de Allah a su profeta y la liberación de la meca de la idolatría, y veas a la gente entrar en la religión de Allah en multitudes, glorifica a tu Señor con alabanzas y pídele su perdón, pues Él acepta siempre el arrepentimiento.